Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Son un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casas sin recordarte después que no sentías celo ni rabia sin me decía que otro hombre te entregá Dos años Jo sé que no m' olvida. M bé. Si no és ací,